Motomaníacos. Motomaníacos. Martes, 21 horas. Repite, viernes, 16 horas. Motomaníacos, Radio Cooperativa i n d i e Rock. Muy, buenas rutas. Muy buenas, muy rutas, buenas rutas. muy buenas rutas. Auspicia Motomaníacos. TC Motos, Taller Mecánico de Motos en General. Escáner Multimarca, Injección Electrónica. Contacto 2983-50-6161. 3 Arroyos. Veterinaria Don Hugo, Venta de Insumos Veterinarios de Pequeños y Grandes Animales. Avenida Libertad 697. 3 Arroyos. Veterinaria Don Hugo, Creciendo junto al campo. Lonería Doglioli. Lonas de camiones, toldos y cerramientos. 20 de junio, 966. El teléfono es 2983-521690. 3 Arroyos. Motobox, Avenida San Martín 502 y Avenida Güemes y Pedro N. Carrera. Motos 0 kilómetro, cuatriciclos, financiación hasta 36 meses solo con DNI. Además, repuestos originales y alternativos, cubiertas, baterías e indumentaria. Consultas al 2983-425867. Motobox.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 Cambio de aceite y filtro sin cargo. La r e a 198-2983-501878-3 Arroyos. Camus Repuestos. Todo para el automotor. Suspensión. Kit de distribución y bomba de agua. Cable s de bujías. Rodamientos. Lubricentro. Camus Repuestos. 9 de julio 783-424779. 2983-5690-54. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va, motomaníacos? Bueno, aquí arrancando nuevamente el programa dedicado al mundo del motociclismo.、Eh, hoy, martes, tenemos la siguiente información: estuvimos presentes en Olavarría, la primera fecha del SB Cabo Norense de este 2026. La verdad que. Eh, espectáculo súper interesante lo que desarrolló la categoría este fin de semana. Nosotros fuimos el día domingo. l e mando un saludo a Gustavo, a Guillermo y a Daniel, los compañeros de ruta de, de este domingo.、Eh, bueno, la verdad que disfrutamos las, las, este, las carreras de, desde la mañana y obviamente en la tarde las finales.、Eh, espectacular la, la convocatoria de público. La verdad que se sumó muchísima cantidad de gente. Para este, compartir lo que es la, la categoría en el, el inicio. n o La verdad que bueno, ahora tenemos en breve la comunicación con Lito Mulet, que nos va a estar contando de los pormenores de esta primera fecha. También lo tenemos a Ale de Gamas, s e viene el motoencuentro este próximo fin de semana en General La Madrid. Así que estaremos contando con él algunos detalles de lo que se va a estar realizando.、Eh, este gran、eh, tercer festival de las dos ruedas en esa ciudad. También lo tenemos a Seba. Se viene、eh, una nueva moto posada muy cerquita aquí de Tres Arroyos. m á s precisamente en Calvo. Así que, bueno, se va a llamar La Taperita. Así que、eh, vamos a estar hablando con Sebastián, que nos va a estar contando, obviamente,、eh, cómo surgió la idea y, bueno, lo que está organizando para、eh, que la gente pueda disfrutar de este lugar allí en, en Calvo, que está muy cerquita de Coronel Dorrego. Ahí, 6 kilómetros de la ruta está muy cerquita este lugar. Así que, bueno,、eh, como le decíamos, vamos a tratar de, de comunicarnos con, con Lito y este, así hacemos la reseña de lo que es este, la primera fecha.、Eh, se desarrolló la primera competencia del campeonato de la nueva categoría 700, que es la marca Sontes, la verdad, con un número importante de, de motos. 10、eh, motos para la primera fecha, la verdad que es súper interesante. Así que, bueno,、eh, es una, algo que va a ir creciendo seguramente con、eh, iniciativa de, de que otras marcas se sumen también a esta categoría. Pero el espectáculo fue súper interesante. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Muy bien, como les decíamos, arrancamos con el desarrollo del programa. Lo tenemos en comunicación, Alito. Hola, buenas noches. Hola Lito, buenas noches. Ahí vamos a estar con Lito. Buenas noches. Ahí estamos con Lito. Hola, buenas noches Lito, ¿cómo andas? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, espectacular. Bueno, obviamente acá, como habíamos charlado, h、eh, a c e r t e la convocatoria para lo que fue、eh, b、bueno, u el n o e resumen correspondiente de la primera fecha del de SB k b o en Orense este, este fin de semana en La Barría. La verdad que, bueno, creo que. Eh, muy satisfactorio para, para la categoría y para toda la gente que ha trabajado tanto y, y ha desarrollado bueno, todo lo que requiere para que sea una fecha espectacular. Sí, bueno, la verdad que sí, fue muy bueno todo el fin de semana, todo muy lindo, así que, bueno, primera fecha cumplida. Genial, la verdad que, bueno, interesante el parque de motos, ¿no? Para la primera fecha. Sí, muy importante.、Eh, primer fecha, situación. Eh, de los pilotos, es todo muy difícil, el traslado, el dinero, pero la verdad que fue exitosa, estamos muy contentos. Bien,、eh, así que bueno, importante cantidad de motos, como decíamos, de diferentes lugares, algunos también de, de muy lejos vienen a participar de lo que es la competencia.、Eh, les tocó un fin de semana espectacular en lo c l i m a t o l ó g i c o porque la verdad que bueno, lo acompañó el clima de la mejor manera.、Eh, que bueno, lo, la, la lluvia estaba anunciada, pero bueno, no, se dio muy poco, creo que el mismo sábado a la tarde, ¿no? Sí, no, sí, el sábado a la tarde hubo una llovina, nada más. Después había alerta amarilla que nos informaron desde, desde、eh, la municipalidad de Olavarría, y, pero no, no pasó nada.、Eh, gracias a Dios nos no, no, no no, perdonó. Fuimos hacer un buen fin de semana con gran cantidad de motos, público aceptable, mucha gente, mucha. Muy bueno todo lo que se logró hacer este fin de semana en, en la primera carrera, ¿no? Con la difusión de Acelerando por América Sport. Esperábamos estar en la TV pública, pero no se pudo lograr todavía. Así que, bueno, se sigue trabajando con ese objetivo. Sí, sí, espectacular. Bueno, obviamente felicitar a la gente e Acelerando por la transmisión, que es impecable, ¿no?、Y、la cobertura、Especable. esa.、Eh, estuve mirando, obviamente, por YouTube este, las dos transmisiones, tanto la clasificación del sábado como la carrera. De ayer domingo, hoy la estuve mirando. La verdad, que una transmisión impecable con, un, con una cobertura. La verdad, que en, todo, en toda la parte del circuito, y la verdad, que la gente que no puede sumarse a,、eh, personalmente a la competencia puede h a b e r un espectáculo súper interesante que, que también、eh, este, suma muchísimo ¿no? la transmisión de YouTube. Sí, todo suma, todo lo que es este, información,、eh, difusión, todo suma la categoría con la categoría nueva 700. La verdad, que el año pasado habíamos insistido en esta con, con algunas marcas japonesas que no se presentaron en esta carrera, pero hubo nueve o diez motos antes. La verdad, que espectacular la categoría. Y bueno, obviamente, los pilotos con posibilidades de integrar esta categoría con accesibles precios, ¿no? Como habíamos hablado. Exacto, sí, son valores súper accesibles para que la gente se pueda sumar. Eh, sí. Contamos un poquito de la s 700. Que bueno, la verdad que el parque es súper importante, ¿no? Para la primera fecha y con carreras muy entretenidas. y、sí, por ser primera fecha, tener 9, 10 motos, 9 se presentaron a, en la pista, había 10, una tuvo un problemita ahí no, no pudo participar. Pero la verdad que es muy alentadora. Además, con la empresa ahí este, y con pilotos importantes como Ribodino, Leandro,、eh, y bueno, que se van sumando todos, Eric. Que también se va sumando a la categoría. Suponemos que estuvo todo el fin de semana Sebastián Porto con nosotros. Suponemos que se va a sumar con, una, con la marca CF.、Eh, bueno, se están sumando pilotos porque está interesante el campeonato, la categoría y todo lo que se hace para mejorar, mejorar el motociclismo a velocidad. n o Sí,、Sabemos、totalmente. Que es el mejor campeonato hoy de la Argentina y sin duda tenemos que seguir trabajando para mejorar. Obviamente, obviamente, se va, se va a seguir sumando público. Obviamente, por ahí muchas veces、eh, la primera fecha por ahí cuesta un poco, pero bueno, seguramente se van a ir sumando más pilotos, ¿no? Hay muchísimos pilotos que por diferentes cuestiones, algunos presupuestarios o, o por temas de salud, no, han, se, no se han podido sumar. Pero este, ya está, bueno, mucha iniciativa de, de gente que sí, que va a estar para la próxima no, fecha a Seguramente van a estar, les gustó mucho el tema de la pantalla en boxe, la pantalla gigante. Todas las transmisiones, el sonido es un evento, no solamente es una carrera nada más para cumplir con un campeonato. Es un evento que gustó y supongo que se van a seguir sumando ma este, mayor cantidad de pilotos.、Sí, a c á、sí. teníamos pilotos de Mendoza, de Misiones, de Entre Ríos, de, de Corrientes, de Chile, de Uruguay.、Eh, bueno, ¿qué más queremos? Que se sume, por eso es un campeonato federal en serio. Totalmente, sí, bueno, era para felicitar por la pantalla, la verdad que fue eso,、eh, excelente, ¿no? Ver, Tener la pantalla ahí, tener toda la competencia de todos los puntos, la verdad que espectacular.、Sí. Eh, estuvimos charlando con, con Luciano, la verdad que este, una persona con una trayectoria importante, sumándose a la categoría para darle prestigio, al igual que todos los otros pilotos que están en la categoría. Pero la verdad que、eh, carreras muy interesantes, ¿no? Con, con, con lucha, con, con buena participación、sí. en todas las cilindradas. Muy bueno, ya estamos trabajando ahora para Bahía Blanca, que pensamos que, que también va a ser exitosa seguramente. Así que tenemos tres carreras por d e l a n dos carreras por delante importantes con San Nicolás después de Bahía Blanca, y bueno, con, que seguramente va a ser un éxito. ¿no? Seguramente. Otra cosa que, que me enteré también en el circuito fue、eh, el cambio de cubierta s a c i n d r a d a s más chicas, ¿no? Bueno, las categorías están prácticamente todas con, con cubierta Sleek. Que son este, el adelanto tecnológico y competir con cubiertas a nivel internacional. Entonces, esto, si bien este,、eh, lleva un poco más de, de presupuesto la moto, da más seguridad y, y da mejor p e r f o r m a n a los pilotos. Estoy contando que hay pilotos que están corriendo en Brasil, otros pilotos que ya están compitiendo en Europa. Entonces. Lo que hace es que se mantengan entrenados con la, pilota, con la, con la cubierta que van a correr afuera, ¿no? Totalmente. Esto es, no es fácil. Sí, estuve escuchando en la transmisión a José Luis y a, y a Claudio que, que contaban, bueno,、eh, el tema de la merma de caídas en, en las competencias y también este,、eh, los tiempos, cómo han variado los tiempos en las semanas. El tema caídas, viste, eso no garantiza nada. Es un poco más segura, pero bueno, el piloto siempre tiene su límite, ¿no? Si no en el c p que tienen carrera s y cubiertas extraordinarias, no se caería nadie.、Claro. Esto es, depende del entrenamiento y depende de cómo el piloto va, va conociendo la cubierta. ¿no? Después tendrá que ir conociendo de a poco el límite y preparándose. Después de las caídas, bueno, en consecuencia, los accidentes son accidentes, por eso no se pueden prever. Es una cubierta más segura y, bueno, hace que el piloto pueda tener una, una conducción más linda o. Eh, más rápida, vuelta s más rápida, s toda una serie de, de, de, de ventajas, pero bueno, lo demás, viste,、Esto、es cuestión de, de ver cómo está entrenado el piloto. Sí, sí, obviamente que sí, que es un combo, ¿no? es un equipo, n o el, el, el piloto, todo, todo lo que genera la apuesta a punto, pero bueno, lo que me, me llama la atención y también es el parque, la, la, la presentación ¿no? de, la, de la mayoría de los vehículos. Eh, una presentación súper importante n o de, de cómo están las motos, los equipos, todo de la presentación de la categoría. Bueno, hay un tema reglamentario que hay que cumplirlo: tanto la presencia de los boxes como los pilotos y como lo, las motos. No es cuestión de tener una televisión y después mostrar las cosas mal presentadas. Esto está reglamentado.、Claro. Y tienen que tra trabajar y seguir trabajando para tal fin. No podemos este, mostrar cosas que no, que no estén bien presentadas. Totalmente. Sí, sí, bueno, sí. Hay que trabajar sobre eso. Nos falta mucho, hay muchas cosas por hacer. Hay este, marquesinas que terminar, hay motos que mejorar y hay pilotos que mejorar. Entonces, todo un trabajo en conjunto. Acá no es ni Lito, ni la Federación, ni, ni una persona. Es todo un conjunto de, de gente trabajando para mejorar esto. Exacto, sí, sí, un conjunto completo. Porque por、eh, todos ponen un poquito de, de su granito de arena para, para llevar adelante todo. Pero bueno, creo que la gente está muy satisfactoria con lo que es. Eh, lo he visto en las entrevistas que iba haciendo Claudio,、eh, lo que alababan en lo que es el campeonato n o y cómo se presenta todo. Así que, bueno, están todos contentos con, con poder estar participando ellos también. Todo es muy importante. Acá nadie trabaja por trabajar, ni gratis, ni nadie aporta nada gratis. Todo sale del esfuerzo de la categoría. Así que este, seguimos trabajando para mejorar. Genial. Así que, bueno, la próxima fecha ahora vendría Valle Blanca, ¿no es cierto? 26, 27 de abril, Valle Blanca. Vamos a hacer la presentación una semana antes de la carrera. Ya estamos trabajando con el tema. Y bueno, vamos a estar haciendo un track day seguramente antes, algún entrenamiento antes, pero estamos ya trabajando para la carrera. Hoy mismo estuvimos trabajando con, con un montón de cosas este, que, bueno, ya se van a enterar de a poco, mejorando para la carrera. ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿El circuito b a h í a Blanca en extensión, cómo es con respecto al de,、Vallabla、al de Olavarría? Perdón. Más o menos similar, son 2.500 metros, más o menos similar. Perfecto. 3.000 metros debe tener. Sí. No sé、bien. exactamente ahora. Sí, pero, sí, sí. Pero es más o menos lo mismo. Así que bueno,、eh, espectacular. Iremos compartiendo a medida que, que veamos la información de, de lo que va n v o l c a n d o en las redes,、Perfecto. como siempre. Tratamos de, de colaborar con el programa para sumar, que es como, los, como lo decimos siempre: es un equipo entre todos. Eh, nosotros de nuestra parte tratar de colaborar también para dar, sí, hacer、señor. visible la, lo, que es,、eh, lo que está realizando la categoría y, y todas las fechas que se van desarrollando. Sí, señor. Muy, muy agradecido por la difusión y bueno, estaremos en contacto en todo esto. Totalmente, Lito. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en m o t o m a n i a c o nuevamente. Te mando un abrazo muy grande y un saludo bueno, para todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Gracias muchas gracias.、Grande. Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Lito Mulet, el presidente de la FEBON. Que,、eh, bueno, decíamos el cierre correspondiente de la primera fecha del Campeonato Bonarense de Velocidad, el SBK 2026, en la localidad de Olavarría. La verdad que、eh, acompañó el clima,、eh, muchísima cantidad de, de participantes,、eh, pilotos y equipos. Y también este, la gente se sumó también、eh, con su presencia alrededor del circuito mirando un espectáculo que es súper interesante. Que bueno, al que le gusta el motociclismo y de todo tipo, porque nos gusta todos los estilos, pero bueno, el motociclismo de pista es una cosa súper interesante. Y seguramente para la gente que le interese en Bahía Blanca, como lo decía Lito, y bueno, se iba charlando en los boxes, va a haber muchísima más cantidad de pilotos que se van a sumar para participar de la segunda fecha, que seguramente va a ser un campeonato súper interesante y peleado, porque en todas las categorías. Se veía lucha en los primeros puestos, así que bueno, va a ser un gran campeonato este 2026. v e i n t e s e i n t i s i i s no one's even as t bad to you Ya recordamos que la retransmisión de Motomaníacos se realiza los sábados a las 15 horas por 104.7. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Seguimos con lo que habíamos comentado.、Eh, lo tenemos en comunicación a Ale de Gamas General La Madrid. Hola, buenas noches. Hola muchachos, ¿cómo andan todos por ahí? Todo bien, vos. Todo tranquilo acá con los muchachos reunidos, afinando detalles. Espectacular. Bueno,、eh, se viene el tercer gran festival de, de la moto, ¿no? En, en General Lamadrid. ¿Cómo lo van desarrollando? Me imagino con, con mucha intensidad para todo lo que están desarrollando, ¿no? Exactamente. La verdad que sí, mucho entusiasmo, mucha ilusión de parte del equipo, de la familia, de parte de la sociedad que lo espera todo el año. Es una movida muy linda, muy grande para la localidad. Que es una localidad chiquita con más o menos entre 8.000 y 12.000 habitantes, oscila en eso con el partido. Y sí, recibir a, a esa cantidad de, de, de motociclistas que vienen de todas partes del país e incluso a algunos de afuera del país、eh, se recibe con mucha ilusión y calidez. Espectacular. Bueno, contame brevemente cómo nace、eh, la idea de, del grupo, cómo, cómo arrancó este, este desarrollo y con el, el, el, el planteo de, de armar un evento para motociclistas. En realidad, todo comenzó como, como le ha pasado a muchos、eh, durante la pandemia. Estábamos los moteros、eh, encerrados, medio desesperados, sin saber cómo, cómo desahogarnos esas ganas de estar en moto. Así que decidimos empezar a juntarnos, hicimos peña, nos juntábamos, los lo apasionábamos por las dos ruedas. Y de repente surgió, así, un grupo, ponernos a a r p un nombre, el nombre de Los Gamas, porque en nuestra localidad, su primer nombre fue Estación La Gama, así que viene de ahí.、Eh, y decidimos. Arrancar a hacer una motopeña chiquita, era para 30 personas, terminaron viniendo 60 de distintos puntos de, de la provincia de Buenos Aires. Esa misma gente nos, nos fue entusiasmando para hacer un evento un poquito más grande y las autoridades locales nos ofrecieron el balneario municipal, que es un lugar espectacular para llevar a cabo eso. Lo encaramos un poco atemorizados, con un poco de ilusión y esperábamos alrededor de 300 motos, las que terminaron viniendo 700 y fue una sorpresa para todos, tanto para nosotros. Para el, el, para el pueblo, para todos. Después encaramos la segunda edición, ya sabiendo la convocatoria que teníamos, y rejuñamos las 800. El año pasado encaramos la tercera edición, pero no pudimos llevarlo a cabo debido a, a las inundaciones en, en gran parte de la provincia de Buenos Aires debido a los temporales. Así que bueno, este año lo encaramos con más ganas y、e、ilusión que nunca, así que estamos esperando nomás. Impresionante, bueno, pero、eh, la verdad que llama la atención este, el trabajo que tienen porque、eh, es muy importante, ¿no? Lo, lo que están realizando, un evento súper importante de, de mucha magnitud y de diferentes este, actividades que se desarrollan en todos estos días, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sin querer fuimos de a p o c t o y sin querer también llegamos a tener un evento de una magnitud interesantísima, sin esperarlo. Eh, que nada, es intenso. La verdad, que es, es un evento intenso. Hay actividades constantemente durante todo el viernes y durante todo el sábado con un cronograma súper cargado. Pero aparte, si el clima acompaña, esto siempre arranca dos días antes. El miércoles, jueves, ya tenemos gente en el predio y ya el viernes arrancamos con todo. Claro, totalmente. No, sí, porque uno ve el cronograma y los banners y todo lo que van volcando en las redes sociales.、Eh, la actividad es cargadísima, como decís vos. Y... Muchísima cantidad de cosas y súper interesante. Así que, bueno, la gente、sí. se va con, un, con una, una movida importante ¿no? para, para lo que se lleva de recuerdo ¿no? bueno. de haber participado de, de este, este moteencuentro. Totalmente. Siempre hablamos con el equipo que el visitante lo único que se lleva de acá es la experiencia de haber venido. Y eso depende de n o s o t r o s de brindar un lindo evento y de la sociedad que lo reciba con calidez. Totalmente. Y bueno. La localidad me imagino sí, que es、eh, un evento para ellos importante, ¿no? Por lo que comentás vos de, de lo que es el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí, para el pueblo es importantísimo, debido a que, a que por primera vez las heladerías estaban abiertas hasta las 3, 4 de la mañana, las carnicerías se quedaron sin carne, la hotelería se completó total, cosas que nunca habían pasado en el pueblo, así que、eh, por eso el pueblo apoya en general.、Eh, Hay apoyo de todas partes, de la gente de campo, que nos dicen, muchachos, vengan a buscar leña, del, del negocio más chico al más grande, que nos dan mercadería.、Eh, algunos ha, hacen apoyo económico. La verdad que、eh, lo hacemos entre todos. Si bien la cara visible somos la agrupación, pero, pero el pueblo en sí está detrás. Claro, totalmente. Así que es el festival de, la, de las dos ruedas, pero es una fiesta del pueblo también, ¿no? de, de la localidad. Para, para que la、da、gente se, se integre ¿no? y, y está deseoso de que, de, de que sigan haciéndolo. Exacto, por eso decidimos ponerle ese título, porque realmente es un festival, es, es un fin de semana festivo para la localidad y, y nunca mejor puesto ese título. Totalmente, bueno, aparte,、eh, lo, lo veo como lo manejan en las redes, la, las filmaciones y todo ese tipo de material que vuelcan, la verdad que es, es, es muy bueno, ¿no? Eso es para felicitarlo, s porque、eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de, de volcar en las redes sociales información o. O lo que se vea, y lo que es el predio con u n a f i l m a c i ó n e s súper i n t e r e s a n t e que eso es algo que no se ve en todos lados. Yo creo que siempre digo, hay que adaptarse a los tiempos que corren.、Eh, quizá este predio estuvo siempre acá en esta localidad, pero nunca nadie lo pudo ver. Y hoy que tenemos un celular y tecnología a mano, qué mejor que aprovechar para mostrarlo y, y de esta forma poder invitar a los hermanos motociclistas que vengan a disfrutarlo junto con nosotros. Genial. Bueno, vale, arrancando con lo que va a ser el desarrollo de la actividad, contanos d brevemente、eh, cómo arrancamos, con、Bien. qué desarrollo arrancamos, que sería el viernes de actividad ya plena, ¿no? Claro, formalmente el, el evento arrancaría el viernes con una recepción a las 7 de la mañana que se abre la entrada. De 8 a 10 de la mañana se va a dar desayuno gratis para los motociclistas. A las 14 horas del viernes arranca una exposición de motos clásicas y, y cosas fuera de lo común. A las 4 y media de la tarde se lleva a cabo. Como ya lo hicimos el año pasado, el desafío del tor o mecánico. Todo motero sube, con, con la pulsera sube sin cargo y el animador del evento se encarga de, de llevar adelante un show muy divertido, que es una competencia en toro mecánico. A las 20 horas es un concurso de baile que arranca con rock and roll y termina como el público quiera.、Eh, a las 22 horas toca una banda local muy reconocida, muy querida también por el ambiente, porque hace una adaptación muy linda al género. Que se llama Santa Ana Supernova. A las 11 de la noche cierra el escenario、eh, Locomoción Hat Rock de La Plata.、Eh, después el día de sábado, lo mismo, recepción, desayuno en el mismo horario. A la una de la tarde arrancan los sorteos. A las tres de la tarde arrancan los juegos en el predio, porque se fusiona un poco entre los visitantes y la gente local. Se pone muy divertido con la animación de Seba de Chivicoy.、Eh, luego a las 18 horas se comienza la caravana. Que va de, desde el predio, que está a unos 3 kilómetros de, del pueblo, va desde el predio hasta el pueblo, se inunda la ruta de, de motos, es una imagen hermosa,、eh, se hace una breve recorrida por el pueblo y termina en el Acceso Moreno, que es una avenida muy ancha, donde ahí se hace una concentración linda de motociclistas y de gente local para ver el show de la, de la Brigada Blanca. Al retorno del predio, 21 horas, sube al escenario la máquina del rock, que hacen toda música de blues. Más relacionado a Papo. A las 22 horas, Legendario 70, banda muy conocida en el ambiente. Y a las 11 de la noche, Del Profeta, un muy lindo tributo a Ricardo d Iorio de Olavarría. Genial. Un programa espectacular, ¿no? La verdad que sí. La verdad que, que como dijimos hoy, bastante cargadito y、e、entretenido. Sí, la verdad que, tienen que, hay que hay que armar todo eso, ¿no? Porque no es sencillo tanta cantidad de espectáculos y, y cosas propuestas para lo que s e Los participantes, la verdad que es bastante cargadito y me imagino que debe llevar su, su tiempo de programación para poder llevarlo a cabo todo esto. Sí, sí, sí, cada cual tiene su tarea asignada、eh, acá en el equipo, así que cuando a r r a n c a el evento, a sus posiciones y, y a trabajar. Perfecto. ¿Ustedes cuántos son de integrantes del grupo? Nosotros somos ocho, respaldados cada uno por nuestras familias que van a colaborar y después una infinidad. De personas que se acercan a, a darnos una mano en, en el ratito que tienen libre para, que, para llevar adelante el evento. Espectacular.、Eh, contame el valor que va a tener la participación del, del público. Bien, la entrada va a tener un costo de 30 mil pesos por moto, acompañante no paga. Incluye servicio de acampe, desayuno completo en los tres días, servicio de fogones, despacho de agua caliente las 24 horas gratis, servicio de seguridad privada. Acceso sin cargo al toro mecánico, como mencioné recién, sorteos exclusivos, servicio, de, va a haber un taller mecánico rodante también,、eh, leña gratis los tres días, bueno, y después consumiciones, con tu cartilla va, va a haber consumiciones como cerveza, agua s a u r i z a d a agua, así que esos serían los costos y los beneficios. Impresionante, la verdad que es una propuesta, pero súper atractiva para, para que la gente se sume y participe de este, de este gran festival, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí, tratamos de, de, de darle el mayor beneficio posible al, al motero que hace tanto esfuerzo por venir a, a visitarnos. Totalmente, y bueno, y Seba de c h i v i l c o y va a ser el que va a amenizar todo lo que es el evento. Exacto, con Seba arrancamos desde el primer año, la verdad es que le cayó muy bien a la gente, al público, se divierte mucho, lo hace muy llevadero, así que nada, viene Seba una vez más a, a hacernos reír un poco. Genial. Así que la verdad que un plan e súper s importante ¿no? para que la gente se sume a, a, este, a este gran evento ¿no? de, de General La Madrid. Y bueno, el predio yo no, no lo conozco personalmente. El año pasado hice un viaje, yo fui a La Prida y bueno, recorrí brevemente lo que es General La Madrid, que me llamó la atención. A mí me gustan mucho las cosas históricas. Y bueno, estuve recorriendo un poquito de lo que es la, la localidad. Y bueno, el predio lo vi de pasada, pero bueno, se ve que es un predio gigante, muy grande. La verdad, que seguramente ahí se, se, se llena de gente y, y cómodos, ¿no? Están muy cómodos. Sí, la verdad que sí, la verdad que es comodísimo. El camping、eh, siempre yo lo comparo con una g a n c h a de golf porque el césped es espectacular. Generalmente por ahí vamos a algunos lugares donde la carpa la tenés que armar sobre la tierra o sobre la s piedra s y acá no, acá no. Siempre digo, no te tenés que traer colchón inflable porque el césped lo hace por el colchón.、Eh, es hermoso. Eh, un arbolado espectacular, mucha sombra, más de 25 fogones,、eh, luz eléctrica en todo el predio, baños,、eh, hay un pabellón de aseo nuevo a estrenar、eh, y más reforzado con baños químicos, piletón. La verdad que no, no, el predio es espectacular y ayuda mucho a, a lo lindo del evento. Genial. Bueno. Obviamente, te tengo que hacer una, una pregunta porque, bueno,、eh, uno va mirando el pronóstico del tiempo y, bueno, da algunas posibilidades de lluvia para el fin de semana. ¿Cómo lo piensan manejar esta situación? Bien, bien, está bueno que me lo preguntes porque hay mucha gente con esa inquietud preguntando a través de redes sociales.、Eh, la realidad es que estamos a martes y hasta el viernes todavía falta. El pronóstico es muy impredecible. Eh, algunos teléfonos tiran un 0,1%, otros tiran 50%, algunos tiran 40 milímetros y otros 2 milímetros. Así que vamos a esperar hasta mañana p o la noche o las primeras horas después a ver cómo cambia el pronóstico. En caso de que siga así o mejore, se lleva a cabo con normalidad el evento. Y en caso de una fuerza mayor, en que el pronóstico empeore, se postergará para el siguiente fin de semana. Y un detalle no menor. Es que el aviso oficial saldrá solamente en nuestro perfil oficial, que es Gamas General de Madrid. Así que no se dejen llevar por, por redes sociales, por, por reenvíos de WhatsApp, ni nada por el estilo. Si tienen alguna duda, visitan nuestro perfil y ahí va a estar、eh, la verdad de si todo continúa con normalidad o si se posterga. Perfecto. Bueno, te voy a h a c e r la invitación para cuando esté la información concreta que. Que, bueno, que, que me la puedas este, pasar para yo también compartirla en nuestras redes sociales, para así la gente esté al tanto de todo esto. Pero sí, obviamente que obviamente.、Eh, se generan situaciones,、eh, lo vemos en diferentes eventos, la cuestión de que de, se corren rumores de suspensiones de eventos que en realidad son totalmente falsas. Así que está bueno aclarar cómo se va a manejar el grupo con la publicación de, de si sigue todo encaminado como está proyectado o. Eh, en el caso de que el clima no lo permita, darlo de baja, pero por, únicamente por este medio. Exactamente. Solamente por el, nuestro perfil de Facebook, Gamas General de Madrid, ahí va a estar el, el, el verdadero el, el aviso oficial de lo que realmente v a a s u c e d e r Genial.、Así、Me parece que, perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Va a ser así. A veces la gente no de maldad, sino que es un teléfono de compuesto, viste,、sí. por e j e n o le consulta a otro. q u é sabes de La Madrid? ¿Dan lluvia? Ese. Ya sale diciendo que dan agua, el otro ya dice que se suspende, y a veces sin querer se forma un teléfono de compuesto que nos perjudica a todos, ¿no? Porque quizá el que tenía la intención de venir no viene, nosotros perdemos público, entonces vamos a lo seguro, vamos a nuestro perfil oficial y ahí va a estar la verdadera información. Sí, totalmente, sí, ya estuve mirando redes sociales que se han hecho preguntas,、eh, pero bueno, no, no miré después el resultado que estaba escrito, pero obviamente se generan situaciones que, bueno, hay que tratar de, de evitarlas, ¿no? Para que, para que lo que es un evento de este tipo. No, no se manche o no, o no se genere en situaciones que, si bueno, la gente piensa que está suspendido, en realidad sigue todo encaminado, normal. Y lo importante es tener、Pero、una、cual. buena comunicación para que la gente sepa concretamente qué es lo que se define. Exactamente. El secreto es la buena comunicación. Así que apostamos a eso, pedimos disculpas porque hay mucha gente mandando unos mensajes. Tenemos más de 6.600 seguidores en nuestra página. Imagínate en este momento todos preguntando qué va a suceder. Tratamos de responderle a todos, tratamos de contestar todos los comentarios en las publicaciones. Si por ahí a alguien aún no le respondimos, pedimos disculpas. Pero en caso de fuerza mayor, que esté tranquilo que el aviso saldrá a nuestra página. Perfecto. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo por haber estado aquí en el programa y bueno, contar todo lo que. Lo que la gente este, va a poder ver, supuestamente, si todo sigue como está encaminado con lo climatológico. Y bueno,、eh, recalcamos nuevamente que lo vamos a seguir compartiendo, la, lo, que es este, el, el, lo que se va a volcar la información concreta de, del desarrollo de la actividad. Así que bueno, te agradecemos por, este, por estar aquí en el programa. Obviamente, si bueno, si sigue todo encaminado, te convocamos para la semana que viene para hacer el resumen correspondiente, si se desarrolla toda la actividad como está planeada. Así que bueno, te agradecemos nuevamente y un saludo muy grande para todo el grupo. Y bueno, si todo sigue bien, les deseamos éxitos. Espectacular, muy agradecido. Un saludo grande acá de parte de todo el equipo. Estamos m e t i a cerrar cartillas, ya preparándonos. Así que nada, saludo para, para vos y para toda la, comu la comunidad montera. Así que les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Ale. ¿eh? Bien, un abrazo, hasta luego. Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Ale de Gamas General La Madrid, que este, nos contaba la reseña de lo que se va a desarrollar y también puntualmente lo que es la parte súper importante, es la concreción o la suspensión de lo que es el evento. Que, como ustedes bien lo escucharon, solamente por la página oficial de Facebook del de grupo va a estar la información concreta de lo que va a ser el próximo fin de semana en General La Madrid. Bueno, recordamos d ó n d e estamos transmitiendo. Estamos en vivo en Facebook Motomaníacos, en TikTok como Matute. Le s mandamos un saludo hasta a la gente de las redes sociales y también en www.caballosdemetal.com.ar. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Muy bien, seguimos con Motomaníacos. Lo tenemos en comunicación a Seba. Hola, buenas noches. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo, cómo va todo? Todo bien por acá, bueno, ahí、eh, haciendo la comunicación para que nos cuentes、eh, las novedades que van a venir ahí en Calvo. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, nada, es un proyecto que se armó、eh, hace muy poquito y, bueno, bueno, estamos siempre cruzándonos en todos los encuentros y, y por las redes sociales, así que, bueno, más, más o menos estás al tanto vos. Exacto. De, de lo que se está haciendo, del poquito tiempo. La verdad, que en diciembre arrancamos con esto. Y bueno, hoy poder tener、eh, un lugar como para que la, lo, los viajeros、eh, puedan parar acá en este lugar está muy bueno. Y un proyecto personal, la verdad, que, que, que se está pudiendo concretar, obviamente. Totalmente. Nosotros no hace tanto que nos conocemos, pero bueno, en el transcurso de esos primeros meses que, que nos conocimos, empezamos a charlar de, de diferentes cosas y surgió e la, la, la información y tu proyecto de. De concretar el día de mañana una, una moto posada, y bueno,、eh, los plazos están siendo rápidos y está concretándolo bastante acelerado, ¿no? La, la, la, la movida. Sí, sí, por suerte se está dando todo bastante, bastante bien. La gente nos está dando una mano también, obviamente.、Eh, es todo a pulmón. es、eh, este, Todo cuesta un montón y, y la realidad es que, que, bueno, vamos de a poquito, pero vamos, vamos bien. Vamos bien. Totalmente.、Eh, obviamente estamos viajando bastante también. Y, y bueno, por ahí yo no, no, he, no he dedicado ponerle todo lo que fue el verano. Me dediqué a viajar.、También. Así que, bueno, nada, es, es la vida misma, obviamente. Totalmente. ¿Algo te gusta viajar a vos? Un poquito viajás. Y <risa> este año se llevamos unos casi 10.000 kilómetros. n、no. a、eh, Y nada, bueno.、Eh, es parte de es esto de la hermandad de las motos y, y obviamente es lo lindo de las motos. Yo a muchos les digo cuando me preguntan la rentabilidad que tiene esto acá y, y la realidad es que nada, no tiene rentabilidad. Claro, no no, no, no, no. Es un gusto personal, es, como lo dijiste vos. Es, exactamente. Esto es más para, para poder. A muchos les digo yo, es parte del viaje de los demás, ser parte de esa persona, y, y es muy lindo eso, obviamente, este, porque poder compartir con una persona que viene, vaya uno a saber de dónde y, y a dónde va a ir, y ser parte de ese viaje es lo más importante. Totalmente.、Y、no pasa por la plata. No, no, no, no. Sos parte del viaje también, con ellos. Obviamente, obviamente. Ese es el plan. Así que bueno. Estamos、Bien. laburando. En este momento, mi vieja está pintando, estamos, estamos trabajando. Están a full, sí. están. Sí, sí, sí, sí. Porque la realidad es que, bueno, nos largamos a la pileta y. Y bueno. Eh, eh, eh, obviamente nos faltan un montón de cosas. Sí, sí. Pero. Lo, lo básico está. Lo, lo básico, básico está. está. Eh, que, ¿qué, ¿Cuál es tu plan nada, de, de, de, de que la gente cuando quiera participar pues, se p u e d e ir a quedar ahí? ¿Cómo es el proyecto cuando tenés pensado que decir, bueno, ya estamos habilitados para recibir gente? No, ya, ya, estamos, ya estamos a full,、ah, estamos、bien. publicando. Sí, sí, a partir de ya la semana esto que arrancó,、eh, ya tenemos una habitación、eh, como para dos personas. Y, y bueno, carpa, s obviamente. Sí, sí, sí. sí espectacular.、Eh, ya se puede arrancar. Bien, genial. genial. Vamos, vamos despacito que estamos apurados, dijo el tío. Si ¿Sí, no. <risa> che, bueno, y tu mamá,、nah. dale el nombre de tu mamá que está colaborando. Celina, Celina, está, está trabajando. La verdad es que no te das una idea, cuando le contás el proyecto, la gente nos apoyó mucho. i n c l u s i v e ayer estuve en la municipalidad、eh, de Coronel Dorrego. Y a todos los que les cuento, dicen: Qué buena noticia, porque no hay lugar acá para, para eso. s t e Acá en Coronel Dorrego. No, ¿viste? no, no hay, no hay. No, así que la gente, hay muchos viajeros que, que evitan Bahía Blanca por tema robo, por tema inseguridad, por tema que es una ciudad grande. Y hay、eh, todo el tráfico de motos que pasa por la ruta 3. Tenés、eh, los que van al sur o los que vuelven, tenés tres arroyos. Después, bueno, está Coronel Dorrego y muchos que esquivan y tratan de llegar a Río Colorado. Claro. Este, entonces, es un punto bueno. Estamos a tres kilómetros de la, de la ruta tres. El camino está bueno. Tenemos tres entradas. Así que, nada, ahora estoy buscando unas motos para poder señalizar la ruta. Vamos a poner unas motos, unos carteles, hecho, de motos. Sí. í s、eh, Sobre la ruta tres para poder.、Eh, para que los moteros. Eh, puedan visualizar bien el lugar. ¿viste? Genial. Y el camino está bueno. Hoy llovió y, y está bueno, todo entoscado, así que no hay problema para poder entrar y salir. Tenemos tres entradas. Está bueno, el predio es muy seguro. La realidad es que e s t a m o s el medio del campo, así que sí, sí, eh, eh. es muy seguro, es tranquilo. Es no, tranquilo. Impresionante. Sí, yo me acuerdo que Calvo lo conocí hace un par de años en una de las salidas rurales que siempre hacía,、eh, que estuve haciendo. Eh, oriente, Oriente de s u b i a u r r e Gil y Faro. Claro, salís en la 72,、claro. Salís、eh, ahí en, en Dorrego en la entrada y ahí nomás está Calvo, bajando muy poquitos kilómetros. Que después otro día hicimos San Román, conocí San Román y está Cornel Falcón también ahí atrás. Claro, Falcón, está el Artigo, está la Lotación. Sí, los gitanos、claro, claro, encanta、claro. también recorrerlo y bueno. Estás en un punto excelente porque también el desarrollo y el, y el río Quequén también tiene muchos atractivos para que la gente pueda conocer también. Es que la realidad, ahora, bueno, obviamente estamos recién arrancando, pero、eh, la idea en, en un futuro es poder traer gente de afuera, digamos de Buenos Aires o de, o de cualquier otro punto de afuera, para hacer un turismo、eh, rural. Bien. Lo que explico hacer es decir, bueno, salimos de acá, los r e c i b i s t e el jueves. Eh, le haces un asado a la noche, al otro día salimos. Por ahí se puede agarrar para el lado de, de Monte Hermoso, para el lado de Tres Arroyos、sí. y、eh, todas esas estaciones que la mayoría no conoce, porque hay muchos viajeros que suelen andar por ruta nomás y no tienen ni más pálida idea de, de todas las estaciones y los lugares lindos que hay en el interior, por ahí que, que, que no, no son tan vistos, ¿viste?、Obvio. Entonces, qué sé yo, decir,、sí, bueno. Agarramos, salimos hoy,、eh, mañana a la mañana, viernes, ponele, y hacemos, ¿qué s é yo, Faro, gil,、eh, eh, toda esa, y llegas a tres arroyos. Después, te pasás enfrente y venís todo por el lado de, de Coronel Dorrego, toda la parte e n f r e n t e Y de ahí podés agarrar para cierra la ventana, hacer todo el abra del, del hinojo,、eh, podés venir por el dique Paso Piedras. El artigó, todo, nada, hay infinidad de lugares, entonces, nada, de a poquito, ¿viste? Ir, ¿Qué sé yo?、Eh, yo no lo hago, te vuelvo a repetir, con un fin、eh, económico, es más, poder recibir viajeros y, y bueno, nada, es, es lo lindo de andar en moto. Totalmente,、sí. eh. así que bueno, así proyectos、sí. tenés un, unos cuantos en mente, así que a, vas a llevar a cabo unos cuantos, seguramente, aparte ya de, de tener cuando termine este. Completa la motoposada, esa salida también está súper interesante. Y obviamente,、eh, alguna v í a para participar porque me gusta también lo rural. Obviamente, obviamente. Así que ahora, bueno,、eh, te comento para, para los motociclistas de Tres Arroyos y de la zona que estén escuchando: día 23 de mayo, 23 de mayo, vamos a hacer la inauguración oficial, como diría.、Eh, Nada, la idea es:、eh, estamos buscando alguna bandita, como para a ya, ya reservamos una banda y nos gustaría traer otra.、Eh, obviamente, tratando de priorizar los costos, que sea lo más accesible posible. Y, y bueno, el plan sería el sábado 23、eh, recibir las motos con un buen desayuno, tortas, café, cuando llegan equipo de mates, pavos.、Eh, Chat, poner un poco de música, ambientar el lugar y, y que puedan empezar a llegar motos. Al mediodía, hacer empanadas fritas al disco y locro. Y bueno, ahí ya, ya estaríamos con las bandas a full. Y más tarde,、eh, roscas o, o tortas fritas, lo que, lo que salga más,、uh. más rápido. Pero bueno,、eh, pasar una tarde linda y bueno, un cupo limitado de motos, por eso、eh, yo a todos les digo. No quiero meter muchas motos porque el predio no es tan grande. Claro, totalmente. Y, y queremos, queremos por ahí atenderlos bien. Exacto. ¿síste? Esa es la idea. Si vos metés 80, 90 motos, sí, va a estar bueno para los que vienen de afuera, pero para nosotros nos sobrepasa la instalación y por ahí medio viste que no, no quiero eso. ¿síste? No, es más decir, vale bueno, que no. Sí, hasta sí, 50 tan... motos. Exacto. Hasta 50 motos. Entonces sabemos que hasta 50 personas. Las vamos a poder atender bien,、eh, no, van a, no van a quedar, <risa> digamos, sin comer.、Eh, nada, pasarla lo, lo más a m e n o z posible, y lo más lindo, obviamente. Obviamente, ni hablar.、Eh. Bueno, yo después te voy a estar comunicando lo q los, los integrantes de Motosequita Independiente,、ah. obviamente que vamos a ir.、Eh, una s a l v e d a d tengo un par de amigos que son de buen comer en el grupo, que seguramente el menú que tiraste、ah, les va a llamar la atención. No voy a dar nombres porque son, son unos cuantos, pero son de comer bastante bien estos chicos. <risa> Y le gusta el motociclismo y comer. No sé si comer más que el motociclismo, pero están pero, en el ambiente. Olvídate, vamos a ver si podemos hacer escabeche también para que se u e v e n Bueno, no lo、sí. no, abres no más comida porque ya lo s t e n ahí allá, te digo, ¿eh? Acá vamos a estar esperándolo en la taferita. Nah, tremendo. Che, bueno, la verdad es que bueno, me, alegro, me alegro mucho, me alegro mucho por la iniciativa y que lo puedas ir concretando, ¿no? Que eso. Súper importante, un gran abrazo a tu mamá también que está trabajando ahí para meterle una garra y llevar adelante que también que te apoye con esto, también que es súper importante, me imagino para vos también. Obviamente, obviamente. Un, un dato muy importante: mi novia es cocinera, así que ese es、Uf. un dato muy, muy importante. El otro día estuvimos en mi cumpleaños acá y, bueno, nada, ella se hizo cargo de, de todo y la verdad que yo me la pasé charlando a títulos sociales、no. y ella a g u r a n d o a pleno, ¿viste? Eso es bueno. Y nada, y tenemos gente que nos apoya.、Eh, cuando, ya te digo, le cuento a la gente el proyecto,、eh, che, llevate, hoy me, me donaron una bicicleta y ya hicimos、eh, una mesa desayunadora con una bicicleta. Así que nada, cosas raras, mi vieja se encarga de eso. Sí, sí. Eh, eh, para ambientar el lugar. Genial. Pero bueno, nada, la idea es、eh, poder recibirlo, que se vayan contentos, que, que vuelvan y ser. de ese Viaje、eh, que todos vamos a hacer. La realidad yo ja, hoy s u b que i k t o y le d Wim y estoy acá, pero la realidad、si、es que quisiera estar entre las montañas viajando. Vos sabés que, que viajo bastante. Sí, ¿ves? sí, sí. sí.、Eh, es más,、eh, un viaje planeado para abril, para hacer la selva de misiones, y estoy ahí, viste, que no sé si hacerlo porque, bueno, nada, e la. Lugar acá, así que si me voy, capaz que voy a hacerme afuera y, y no voy a llegar con los tiempos, así que bueno, nada. a Pero, sí, ahora el encuentro este fin de me voy de la Madrid,、olvidar. Genial, genial. e s c u c h a n d o voy a ir. Espectacular.、Eh, pero bueno, bien. Esa es más o menos la idea de, del lugar acá, la, la taperita. Genial. Eh, y, eh, que se vayan,、eh, que puedan. Eh, pasar un buen momento, eso es lo más importante: pasar un lindo momento, un buen momento agradable, que se vayan con un buen recuerdo Genial, bueno, Seba,、eh, te agradecemos por estar aquí en el programa, por contar bueno, todo este proyecto y casi concreto ya en las últimas etapas. Así que bueno, seguimos en comunicación, obviamente.、Eh, ya un amigo acá quiere estar saliendo, me pone acá mi amigo José, que algo Llegate, le gusta, le algo le gusta comer sí, a José, algo come José, prepárate bastante porque he de comer bien. Sí, bueno,、no、me queda idea, poquito no, tiempo, no Seba, pero te agradezco que hayas estado aquí en el programa. Obviamente que estamos a disposición de cualquier novedad que quieras brindar. Así、Dale. que este, estamos en contacto. Bueno, saludos para todos, la gente que está trabajando ahí, tu mamá, vos y los que sean. Perfecto. Bueno, Mario, un abrazo y estamos en las redes sociales, estamos tirando un TikTok. Bueno, más o menos, ya me comentarios, estamos publicando a los grupos extranjeros.、Sí, así que estamos a disposición de los que necesiten un lugar para dormir. Bueno, espectacular. Un gran abrazo, ¿eh? Pues o sí, nos estamos viendo y buena ruta y t o es bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí cerramos la entrevista con Seba, que contaba de la próxima moto posada en Calvo. Se va a llamar La Taperita, así que bueno,、eh, seguiremos volcando información. Vamos con la tanda publicitaria que ya nos quedan los últimos minutos de m o t o m a n í a c o s del Día de hoy. TC Motos, Taller Mecánico de Motos en General. Escáner Multimarca, Insección Electrónica. Contacto 2983-50-6161. Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo, Venta de Insumos Veterinarios de Pequeños y Grandes Animales. Avenida Libertad 697. Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo, Creciendo junto al campo. Lonería d o g l i o l i Lonas de camiones, toldos y cerramientos. 20 de junio, 966. El teléfono es 2983-521690. Tres Arroyos.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 983-5690-54. Bueno, amigos, cerramos el día de hoy de Motomaníacos. Este fin de semana tienen el encuentro de General Lamadrid Gamas, los Gamas. Así que, bueno, l o que quieran sumarse para participar, ahí está este, este fin de semana. También en Pergamino, la segunda rodada solidaria, 21-22 de marzo. Provincia de Buenos Aires, caravana por la ciudad a las 18:30 horas. Apertura de la peña al público a las 20 horas. Parque Municipal, juegos a c a m p e bandas, cantina. Y también tienen、eh, próximamente el encuentro de Azul, el encuentro número 35, 2, 3, 4 y 5 de abril, el clásico de Semana Santa. También estaremos volcando otras informaciones porque hay una juntada de Fierrera. En Reta está Mestizo Garaz también en la ciudad de Benito Juárez, capital de la amistad. Así que también estaríamos compartiendo en las redes sociales. Pueden ver ya la información que está de todos los eventos. Lo tuvimos a Diego en la operación técnica. Gracias, Diego, por, la, por estar siempre. Gracias a los auspiciantes. Gracias a la gente de TikTok que nos está siguiendo. La gente de Facebook Motomaníacos. A caballosdemetal.com.ar por la retransmisión del programa. Así que, bueno, amigos, les mando un abrazo muy grande. Espero que hayan disfrutado de este programa. Y nos vemos la semana que viene con más motomaníacos. Nos vemos pronto. Chau, chau.